Tele-Elch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con Rosemary Alonso Son las nueve punto y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 25 de octubre, último lunes y semana de mes. Acaba de comenzar en el centro de congresos ese pleno ordinario del que daremos cuenta en nuestra ronda de noticias, además de la prueba del ángel que tuvo lugar ayer tarde en Santa María, pero a puerta cerrada. La única prueba que se va a realizar antes de las representaciones del Misteri que comienzan este viernes por la noche y culminarán el lunes 1 de noviembre con la Vespra y la Festa. Teleelps ya saben que va a retransmitir en directo las dos partes del Misteri con el público seleccionado mediante sorteo. Y en los preliminares de este año hemos asistido a la presentación de los caballeros electos, el rector de la Universidad Miguel Hernández y los responsables de los colegios de enfermería y médicos. Al acto también de presentación del cártel anunciador de José Fuentes, el abanico obra del artista y profesor del Misterio de Elche, Daniel Cortés y del facsímil reproducido este año por el archivero del Patronato del Misterio Joan Castaño, al que tendremos hoy sobre las diez y media de la mañana aquí en el estudio de Tele en Radio Marca para darnos más detalles de ese documento antiguo relacionado con la festa que se ha escogido este año para su publicación. Esta semana, además, es especial porque nos espera al final de la misma despedir el mes con el horario de invierno. Se cambiará la hora este próximo fin de semana, aquí estará marcado por la festividad del Día de Todos los Santos. El Ayuntamiento prepara los cementerios, que ya están recibiendo numerosas visitas en estos días. También hoy, por primera vez, el Gobierno valenciano reivindica el comercio de proximidad al crear el 25 de octubre el Día del Comercio Local en la Comunidad Valenciana, con el fin de destacar este sector como estratégico para las ciudades. Hablaremos en unos minutos con los comerciantes sobre esta iniciativa profesional. ...de la Consellería de Economía. Y ayer domingo se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático... ...a las nueve y media tendremos en el estudio también de radio... ...al presidente de Riegos de Levante y vicepresidente... ...del Sindicato Central de Regantes, Javier Berenguer... ...para hablarnos del trasvase, de la defensa que están llevando a cabo... ...para garantizar el agua a los agricultores que ya sufren el cambio climático... ...y que son los que más aman y dependen del clima, de la tierra y del agua... ...y por eso... En el Levante, los 44 millones de árboles frutales y sus 70.000 hectáreas de cultivos hortícolas son el manto verde de Murcia y Almería en nuestra provincia, que eliminan 1.200.000 toneladas de CO2 al año, utilizando técnicas avanzadas para optimizar cada gota de agua. Este es el mensaje que han querido transmitir en estos momentos. También en unos minutos entrevistaremos al doctor Oscar Torregrosa, responsable de la unidad... ...de Metabolismo Óseo de Medicina Interna del Hospital General... ...con motivo de ese Día Internacional de la Osteoporosis... ...que se celebró el pasado miércoles... ...una de las enfermedades de los huesos más frecuente... ...que llega de forma silenciosa... ...afecta mucho más a las mujeres que a los hombres... ...y se puede prevenir, esto es importante... ...en el Hospital de Ilche se atendieron el pasado año... ...a más de un millar de pacientes por patologías relacionadas con la osteoporosis. Y por supuesto, hoy sobre las 10 de la mañana tendremos esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros en el 101.4 de Tele-Elx Radio Marca. Y lo hacemos con la preciosa voz de la actriz y cantante Doris Day con su balada de otoño. The falling leaves Drift by my window The autumn leaves Of red and gold I see your lips The summer kisses The sunburned hands I used to hold Since you went away The days grow long And soon I'll hear old winter songs But I miss you most of all My darling when autumn begin to find Since you went away The days grow long And soon I'll hear Old winter song But I miss you most of all My darling When I don't 101.4 Teleelch Radio Marca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 Reservas al 637 15 13 La Gloria con Rosmar Alonso Pues lo hemos dicho al principio, la Consejería de Economía ha convertido el 25 de octubre este día en el Día del Comercio Local. Por primera vez se conmemora y hay asociaciones de comerciantes como la de la zona de la Universidad que están celebrando en redes sociales un día que les permite dar visibilidad a la importancia de los negocios pequeños en la vida de los ilícitanos e ilícitanas. Para conocer más detalles de esta iniciativa de la Consejería de Economía hablamos con la presidenta de la Asociación de Comerciantes ACUNA, de la zona de la Universidad. Ella es Marina Calderón. Muy buenos días, Marina. Hola, buenos días, Rosemary. 25 de octubre. ¿Esta iniciativa qué les parece a los comerciantes? Pues hombre, siempre es bueno tener un día para dar visibilidad, como bien has dicho tú en la entrada, pues eso, pues para el comercio local, que la gente conozca que estamos ahí, que... ...que a veces bajas de la puerta de casa... ...y no tienen para ayudarles en lo que sea... ...y muchas veces, o sea... Eh, ...no sé... No es que no se conozca, es una manera de darle visibilidad, tanto en redes como en radio, eh, televisión y demás. La Consejería justifica sus argumentos de que es necesario que eh, los ciudadanos tomen conciencia de que el comercio local, el comercio de proximidad, también es un comercio sostenible, evita desplazamientos y, por tanto, es uno de los sectores estratégicos para hacer ciudad, para hacer barrios, para hacer pedanías. Ustedes propusieron esta celebración del día o ha sido una idea del gobierno valenciano que es bienvenida por parte de los comerciantes de no, de proximidad. No, no, no, no, no. Ha sido una idea del Gobierno valenciano y, por supuesto, cualquier tipo de idea que sea dar a conocer, pues ese comercio de proximidad siempre es buena y para nosotros ha sido súper bienvenida. ¿Y cómo lo están celebrando? ¿Qué, qué, ¿Cómo pues, piensan exprimir o sacar jugo de de esta de este Día de Comercio Local? A ver, nosotros sobre todo, de por parte de Acuna, lo que se ha hecho es pues hacer... ...un vídeo con todas las caras, por ejemplo, de los asociados... ...para que la gente nos conozca, sepa que estamos ahí... Todo, ...sobre todo para promocionarlo en redes y demás... ...y eso, pues eh, hemos hecho diferente nota de cuenta y demás... ...pues eso, agradeciendo eh, sobre todo al, al cliente, al ciudadano... ...y a la consellería que en este caso nos ha permitido celebrar este día... ¿Y cómo están las asociaciones de comerciantes en Elche después de la pandemia? Eh, porque pues, se habla de, sí. de un porcentaje lamentable, un 20% en la Comunidad Valenciana de Comercio, que ha tenido que cerrar la persiana. Pues, hombre, por ejemplo, nosotros en la zona de la Asociación de Altavis, eh, pues, gracias… No hemos tenido que, no se ha cerrado un gran porcentaje de comercio, pero vamos, están muy tocados, están intentando salir y demás, lo que pasa es que eso, al final es un comercio de proximidad, un comercio que está ahí suele estar el autónomo solo y demás, entonces al final intentan luchar por algo, por lo que han dado la vida tantos años y al final dicen, bueno, pues voy a intentarlo, si tengo que estar X años sin tener beneficios y demás. Eh, por ejemplo, todo el tema de… en Altavis, casi todo el comercio de proximidad no tiene trabajadores, excepto tres o cuatro, pues tema de hostelería y demás, pero el que es el comercio pequeño no suele tener trabajadores, entonces está el autónomo solo y está subsistiendo. ¿Y cómo están llegando las ayudas? Pues, hombre, sobre todo el tema de seguridad social, mutuas y demás están llegando y todo lo que ha hecho, la verdad que… ...lo que ha hecho el comercio... ...el ayuntamiento de Elce, perdona... eh ...ha llegado bastante bien, o sea, las ayudas... ...que sean... ...que sean suficientes, cualquier ayuda buena... ...evidentemente suficiente no es, porque han estado mucho tiempo cerrados... ...han tenido muchas restricciones y demás... ...pero bueno, cualquier tipo de ayuda al final es buena... ...están llegando, pero... ...pues eso, se necesitaría mucho más evidentemente... ...pero al final es... ...bueno, pues vamos a intentar pasarlo... ...y, y a ver qué pasa... ...pues eso, la, lo que se necesita es que la gente sepa... ...que estamos ahí y que le podemos ayudar mucho y que al final nos ayudamos todos. y el dinero entra en el comercio de proximidad, este, este dinero sale dentro del barrio, dentro de la ciudad, etcétera, etcétera. Ustedes, como todos, eh, han salido tocados de esta crisis sanitaria y económica, pero eh, se está hablando de tirón de consumo, que, que la gente tiene ganas de gastar ese dinero que ha ahorrado durante el confinamiento. ¿Lo están ustedes notando el tirón del consumo que dicen que existe? Pues, hombre, notándose, pues poco a poco la, van llegando el consumo, pero es cierto que que en cuanto al comercio como tal, no hay, un, por lo menos aquí en esta zona, no hay un tirón de consumo. Vamos saliendo, la gente sí que es verdad que, como se les ha ayudado mucho durante el tema de las restricciones y todo eso, pues, oye, nos tenían los teléfonos de comerciantes y además más falta esto, más falta lo otro. Entonces, era como una ayuda y están respondiendo, pero evidentemente yo entiendo que, por lo menos aquí en Altavis, lo que es el comercio como tal es… Eh, no está viendo una barbaridad de consumo. En cuanto a hostelería, nosotros tenemos muchos asociados de hostelería y que es cierto que la gente yo creo que tiene ganas de salir de casa. El 25 de octubre es un día también estratégico para celebrar o dar visibilidad al comercio local porque estamos ante la antesala del de Black Friday, de esas campañas consumistas y de la campaña de Navidad. Sí, yo creo que sí. O sea, es una manera, estamos aquí y ahora, a partir de ahora, vamos a intentar eh, nadar todos en la misma dirección y, y no solo en eh, las campañas con está claro que el gran comercio puede hacer mucha más publicidad, pero a lo mejor la oferta la tienes en el comercio que tienes debajo de casa. Quizá, ojalá. Eh, no. Mar, eh, Marina, ¿qué esperáis de las campañas fuertes de, de venta? que serán a finales de noviembre, principios de diciembre? Pues, hombre, esperamos que, que la gente se anime, que la gente se, se anime a visitarnos, que, que vea que estamos ahí y que les vamos a poder ayudar y, y que les vamos a poder dar respuesta muchas veces, eh, mucha más respuesta que si lo pillen por internet, que si eh, van a un comercio grande y demás, porque al final... Este es nuestro, nuestro negocio y queremos que salga adelante y vamos a estar para ayudarlos, intentar conseguir cualquier cosa que, que esté en nuestra mano para ayudar al cliente. ¿Qué comercio es el que ha sobrevivido de la crisis? ¿Cómo habéis salido de esto? Eh, ¿Más reforzados, eh, eh, más implicados o concienciados en que tenéis que invertir en nuevas tecnologías, en que tenéis que invertir en la venta online? ¿Cómo, ¿Qué comercio es el que ha salido? Yo creo que más concienciados en que tenemos que, que invertir en nuevas tecnologías, en pues intentar eso, vender. No se hemos dado cuenta de, por ejemplo, todo el tema de... Se ha vendido mucho todo el tema WhatsApp, por ejemplo, que parece una tontería, pero bueno, pues a través de Facebook, Instagram, pues tenían nuestros teléfonos y además, nos pedían esto, nos pedían lo otro. Incluso yo sé comerciantes que les han llevado en época de pandemia... Eh, no no tengo ropa para el bebé, por ejemplo, tenemos una una sociedad que tiene una ropa de tienda de infantil y no tengo ropa para el bebé, es que ha llegado la primavera y es que este, venga, ¿qué te hace falta? esto, esto y esto te lo he preparado, les han preparado su tío y los han llevado a casa, porque evidentemente no teníamos una manera una red para poder hacer empresas a domicilio o sea, entonces yo creo que nos ha concienciado mucho más que las redes están ahí, que y que, que pueda haber una venta que no solo sea el establecimiento físico. Oportunidades que ustedes han aprovechado y que seguirán. Ha dicho que algunos han salido tocados, pero ese 20% de cierre de comercio que dicen a nivel global en la Comunidad Valenciana, aquí en su en su barrio no no, no tienen calculado los comercios que han podido cerrar. No, no, no, que van, que no, o sea, yo vamos así a bote pronto, yo creo que comercio como tal no no se ha cerrado ninguno después de la pandemia, que no sé cómo pueden estar a nivel de números, pero yo creo que en la zona de, de Altavit, comercio uh -huh. como tal, no, en Nuevo Altavit no nos han cerrado. Pues es una buena noticia para hablar de este día del de comercio local de la Comunidad Valenciana, un sector estratégico que viene, al fin y al cabo, a traernos calidad de vida a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Marina Calderón.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 Celébralo con nosotros en el secreto de Grupo Antón Comunicación.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 Rappelle-moi le jour et l'année Rappelle-moi le temps qu'il faisait Et si j'ai oublié Tu peux me secouer Et s'il me prend l'envie de m'en aller Enferme-moi et jette la clé Ficure de rappel dit comment je m'appelle Si jamais j'oublie Les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis Pourquoi je suis en vie jamais j'oublie les gens à mon gossy un jour je suis rappelle moi qui je suis ça que jamais'étais promis appelle moi mes rêves et plus fou rappelle moi ces larmes sur mes jours et si j'ai Bien j'aimais Si jamais les nuits que passées, les et les cris, qui je suis tenu que j'ai passé et tu avais écrit quand même je suis au Si jamais je les jambes à un, si un jour je suis creu tà je suis, ce que je m'étais promis Un genre d'amour aussi, un jour je puis Rappelez-moi qui je suis, Seigneur, je m'étais promis Si jamais j'oublie nuit que j'ai passées Les guitares et les cris Rappelez-moi qui je suis, pourquoi Je suis en vie Rappelle-moi le jour et l'année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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues pasan 21 minutos de las 9 de la mañana y el pasado miércoles les informamos que se llevó a cabo el Día Internacional contra la osteoporosis, una enfermedad crónica metabólica ósea que afecta más a mujeres que a hombres, sobre todo a partir de los 50 años. Es silenciosa y si no se previene puede provocar esas fracturas de huesos, siendo las más frecuentes la de muñecas, vértebras o caderas. El Hospital General ha realizado un vídeo que puede verse en YouTube, en las redes sociales, para incidir en la prevención de esta enfermedad. El Hospital de Elche atendió el pasado año a un millar de pacientes con patologías relacionadas con la osteoporosis. Para hablar de ella, contamos con el responsable de la Unidad de Metabolismo Óseo de Medicina Interna del Hospital General, el doctor Óscar Torregrosa. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Osteoporosis es una enfermedad crónica porque afecta más a mujeres que a hombres, y sobre todo a partir de los 50 años. Bueno, afecta más a mujeres que a hombres eh, a partir de la edad de la menopausia de la mujer, que es cuando las mujeres pues dejan de estar protegidas eh, eh, por, eh, por unas hormonas que se llaman estrógenos, que durante toda la vida fértil pues eh, eh, previenen de muchas eh, enfermedades y ayudan a muchos eh, sistemas a funcionar de una manera correcta, pero a partir del momento de esa deprivación estrogénica, de esa falta de de de esa, de esa hormona bueno pues eh, se pueden producir algunos problemas a nivel de algunos órganos y uno de ellos es el hueso y por eso pues la osteoporosis afecta más a mujeres en el momento que dejan de tener esos estrógenos en el momento de la menopausia si ustedes tienen identificada la causa la falta de estrógenos eh, se puede prevenir con un tratamiento eh, a las mujeres que ya han cualquier mujer que pueda tener o no osteoporosis se pueden deberían las mujeres menopáusicas tomar medicamentos o tratamientos para para evitar esa falta de estrógenos bueno sí, es uno de los tratamientos para la osteoporosis hay muchos tratamientos y cada uno de los cuales pues se ofrece a, a los pacientes o las pacientes que lo necesitan la falta de estrógenos que es una de las causas que puede desencadenar una osteoporosis, tiene un tratamiento efectivamente suplementando esa terapia hormonal, haciendo una terapia hormonal eh, para pues, prevenir eh, prevenir las complicaciones que eso le puede producir, pero pero no deja de ser uno de los muchos tratamientos que tenemos eh, para la enfermedad y se trata precisamente de individualizar el caso que tenemos eh, delante y ofrecer el mejor tratamiento. Estamos hablando de mujeres, pero claro que también hay hombres Y a los hombres no se les trata con terapia hormonal. Por lo tanto, hay que saber exactamente cuál es el motivo, cuál puede ser el motivo de esa osteoporosis e intentar ponerle una solución. ¿Y qué tiene que hacer una mujer eh, para saber qué necesita esos tratamientos hormonales o un hombre para saber que lo necesita? ¿Qué pruebas bueno, creo... se deben hacer y si tienen que ser sistemáticamente a partir de los 50 años? Bueno, yo creo que es una edad clave, ¿no?, eh, tanto en, en hombres como... Mujeres, en mujeres, en, en hombres está descrito el, el, el screening de, de, pues de la afectación prostática a partir más o menos de, de, de esa edad. Eh, y en 10 mujeres, pues, eh, lo mismo, eh, incidiendo también en el tema óseo por la mayor prevalencia de, de osteoporosis que hemos comentado. Bastaría con hacerse pues eh, una eh, simple analítica Eh, cruzado ese, ese umbral no esa, esa era de la menopausia una simple analítica y una determinación radiológica una una densitometría ósea que es una prueba pues que se hace muy rápido que no que no produce ningún tipo de irradiación ni de efecto secundario y que nos da mucha información sobre cuál es el estado eh, de los huesos en ese momento y a partir de ahí pues bueno pues eh, si en función de cómo esté esa primera densitometría pues programaremos las siguientes con un mayor o menor de calaje de tiempo en función de las eh, necesidades e iremos siguiendo, acompañamos a, a nuestros pacientes a lo largo de su vida para que en el momento que eh, haya una bajada preocupante de densidad mineral ósea o una eh, alteración a nivel analítica de los marcadores metabólicos que nos pueden alertar de que algo está pasando en el hueso, pues a partir de ese momento implementar las medidas terapéuticas necesarias para prevenir enfermedades o para curar, porque es una enfermedad que tiene cura, para curar esta enfermedad. Eso es importante, pero ¿cuál es el el protocolo? Si es tan sencillo como hacerse esa prueba, esa densitometría ósea, que dices que es muy fácil, ¿cuál es el uh -huh. protocolo? ¿Hay que solicitarla? ¿Hay que pagarla? Eh, ¿Debe uh -huh. realizarse nada más cumplir los 50 años, tanto en hombres como en mujeres? Eh, bueno, como como sería... se ha establecido en atención primaria o en los departamentos de salud? Bueno, pues, yo le puedo hablar de nuestro departamento, claro, es decir, nuestro departamento evidentemente nadie tiene que pagar ninguna prueba, somos un, somos un servicio público de, de salud y, y, y nosotros los pacientes que recibimos o bien de, del circuito de atención primaria, que, que, que bueno, pues la mayor parte de los pacientes provienen de ahí, que es donde realmente se tiene que hacer ese screening y derivar realmente a la unidad metabólica del hospital, a aquellos pacientes que cumplan una serie de factores de riesgo para tener enfermedad, y ya nosotros en el hospital nos encargamos de hacerle las pruebas necesarias para confirmar esa sospecha diagnóstica. También le decía que pueden ser también otros servicios hospitalarios los que nos remiten actualmente a pacientes para eh, o bien tratar o bien ampliar el estudio ante una sospecha o una fractura en, una, en un paciente joven eh, que, que nos pueda alertar de que ese hueso estaba... Pues más flojo de lo, de lo normal pues son eh, pues datos de, de, de alarma pues que nos permiten a, a, a los miembros de la unidad metabólica de allí del hospital en general pues la posibilidad de, de, de iniciar un, un estudio no sí. la oms la organización mundial de la salud pues recomienda realizar lecitometrías eh, eh, periódicas en función del riesgo en función del, del, de la del, de los factores de riesgo que tengan los pacientes pues Eh, cada dos años aproximadamente siempre esto tiene pues excepciones no las podemos hacer cada año o incluso cada menos en pacientes que así lo necesitan o en pacientes que están muy bien pues podemos esos dos años se pueden convertir en más sin ningún problema no uh -huh. son unas pautas que nosotros seguimos a modo de, de protocolos hay varias sociedades que, que, que proponen cómo debemos hacerlo pero lo que está claro es que siempre hay que tener esa esa, esa sospecha no eh, porque sin la sospecha pues va a ser muy difícil que podamos luego eh, diagnosticar. ¿no? Eh, entonces es importante eso, que los pacientes, a partir de una determinada edad, soliciten sus médicos eh, habituales pues que un, un cuestionario realizar un cuestionario de factores de riesgo o una historia clínica detallada eh, eh, hablando de, de, del tema metabólico óseo para ver si son pacientes que están en riesgo y si son pacientes que están en riesgo ser remitidos a la unidad de metabolismo óseo donde en menos de una semana son valorados y, y realizadas las pruebas necesarias y a partir de ahí se inicia uno uh -huh. el tratamiento o por lo que le no he entendido eh no el, los factores de riesgo cuáles son, porque eh, una mujer menopáusica ya es una paciente de riesgo o tiene que tener otros factores de riesgo. La genética? Bueno, la menopa Sí, efectivamente la menopausia es un factor de riesgo, pero es uno entre muchos. Cuantos más factores de riesgo tenga un paciente, más riesgo tiene de desarrollar. ¿no? Esta es cualquier enfermedad. Esto es como un café, cuanto más azúcar le ponemos, más dulce está, ¿no? Y más probabilidades hay de que de que esté muy dulce, ¿no? Pues esto es lo mismo. Uno de ellos, como bien dice, mujeres, evidentemente, es la de privación estrogénica, pero hay otros muchos. Ha comentado usted también eh, el tema genético, la herencia, es muy importante, si tenemos familiares directos de primer grado que han padecido osteoporosis o que, aunque no lo supe, no sepamos, han tenido fracturas, se han roto la cadera, han tenido fracturas vertebrales, han perdido altura, les ha salido una joroba en, en la columna, todo esto nos puede eh, alertar de que nuestros, pues, eh, nuestros familiares... Eh, eh, pasados pues han tenido o han podido tener esta enfermedad. Eso es un factor de riesgo. Hay otros como son el, pues la falta de ejercicio físico, el consumo de tóxicos, alcohol y tabaco, la escasa exposición solar, es fundamental la vitamina D para, para esta enfermedad y tener unos niveles adecuados es, es muy importante. Eh, un consumo reducido de productos que contienen de alimentos que contienen calcio, como pueden ser los lácteos o los derivados, todos son factores de riesgo con los cuales podemos estimar la posibilidad de que esos, ese paciente tenga eh, una osteoporosis y a partir de ahí confirmarlo o descartarlo con las pruebas específicas. Ha dicho varias cosas son importantes eh, eh, la fractura de vértebras es lo que nos hace eh, lo que hace a las personas reducir eh, su estatura es no es cierto entonces que cuando envejecemos nos hacemos más pequeños encogemos eso no es bueno, cierto es por la osteoporosis si sufres no, la osteoporosis sí puedes eh, eh, reducir la estatura No, no exactamente por sufrir osteoporosis, sino si esa osteoporosis ha desencadenado fracturas o aplastamientos vertebrales si tenemos fracturas o aplastamientos vertebrales, las vértebras van a medir menos y, por supuesto, la persona va a medir menos. Pero no siempre uno mide menos cuando se hace mayor porque tiene aplastamientos vertebrales. También puede ser pues por el envejecimiento per se, por la deshidratación de los discos intervertebrales que hacen que pierdan esa altura y esos discos y, por lo tanto pues la persona también va a ver reducida su, su talla, ¿no? Pero hablando de la enfermedad, hablando de la osteoporosis, y uh -huh. sí que puede ser, por lo que hemos comentado, por una fractura o aplastamiento vertebral, una o, o varias, que condicionan esa pérdida de altura. Ese sería un dato de alarma, claro. sí. ¿Y, ¿Y qué diferencia hay entre osteoporosis y artritis? Bueno, son enfermedades eh, completamente distintas, ¿eh? Afectan... Eh, la, la osteoporosis es una pérdida de masa ósea que predispone a los huesos eh, a romperse, y la artritis es una infección o una inflamación de la articulación, que está siempre entre dos huesos, los un hueso y otro siempre se articulan en una articulación, bueno, pues la patología sobre esa articulación, bien infecciosa, bien inflamatoria, por líquido, por cristales, por lo que sea, produce artritis. Es ah, una o sea, enfermedad es que nada tiene que ver... Con la osteoporosis. O sea, con la osteoporosis. La osteoporosis no nos hace um, doblar los dedos, o sea, deformarnos no, los dedos. No, no, esa es la, la artritis, artrosis, que tampoco la... tiene que ver con la artritis. ¿Ah? es son la de, las deformidades típicas que vemos en personas mayores, sobre todo en los dedos de las manos, eh, en, en un porcentaje pues muy alto de las veces están producidas por cambios eh, atrósicos de... De, de los huesos, sí, arctróxicos. La osteoporosis no produce ni dolor ni deformaciones. Solamente produce dolor o puede producir algún tipo de deformación cuando ya nos hemos roto algún algún hueso. Que eso es lo peligroso, las fracturas. Es lo que más se teme sí. y es más el gasto también sanitario para tratar esas fracturas. Es, es lo peligroso. Pues usted también ha indicado eh, cómo, cómo prevenir. ...la osteoporosis, eh, porque la escasa exposición solar... ...es un factor de riesgo, ¿hay que tomar el sol entonces? Bueno, eh, hay que tomar el sol con moderación... ...hay que tomar el sol, pues eh, nosotros recomendamos... ...una exposición solar entre 10 y 15 minutos eh, al día... Eh, ...no hace falta que sean horas centrales del día... ...y sobre todo en los meses de, de verano, cuando en las horas... ...pues el sol es más peligroso, puede ser más dañino... ¿no? ...para nuestras eh, células... Eh, pero con esos 10, 10, 15 minutos al día de exposición, no hace falta estar en la playa ni, ni, ni tumbados en, en, en un sitio, simplemente pues, la exposición en el cara, en, en, en las manos, en los brazos, en el escote, en las piernas, y, si llevamos pantalón corto, mientras que vamos caminando, mientras que estamos haciendo algún tipo de ejercicio, es más que suficiente para generar la vitamina D eh, diaria que necesitamos. En el caso de personas, de pacientes que no puedan tener esa exposición solar, porque son pacientes pues eh, que están recluidos en instituciones o en o en casa que ya no pueden salir porque son mayores o tienen algún tipo de enfermedad, ahí sí que recomendamos la suplementación de vitamina D eh, en forma pues, de, de comprimidos o de, de apoyas que nos ayudan a tener esa vitamina D que es tan importante y, y, y si no tenemos acceso al sol pues debemos de, de, de suministrarla no de, de manera exógena y la es, es... Es lo fundamental, exposición solar, sí. una dieta sí, sí. rica en calcio, en todos los uh -huh. alimentos, desterrar el alcohol, sí. el tabaco, ¿y el ejercicio físico es también importante? Sí, el ejercicio físico se ha demostrado también fundamental, y no para esta, sino para muchas enfermedades metabólicas no metabólicas. El ejercicio físico es muy importante, tener una buena eh, salud, tener una buena musculatura, nos va a prevenir también, pues en caso de que tengamos un tropiezo, un traspié, y si nos caigamos, pues no es lo mismo tener pues un, un buen paquete muscular que nos amortigüe de esos golpes y, y haga más difícil la, la fractura pues que en estos pacientes que nos encontramos pues muy delgaditos ya muy consumidos en la, en, la, en la etapa final de, de su vida que sabemos que una caída o un tropiezo pues es casi sinónimo de, de fractura ¿no? el ejercicio físico es muy importante el ejercicio físico pues el pasear no hace falta el ejercicio mm. físico de gimnasio ni ni de, ni, ni, de, ni de cosas eh, ...más agresiva, simplemente pues lo que es pasear 30-45 minutos a un paso pues ligero durante todos los días... ...es suficiente, algo en la piscina, los pacientes que les guste pues el eh, poder eh, o, o puedan meterse en, en el agua... ...y hacer ejercicio físico dentro del agua también es un ejercicio que recomendamos mucho... ...pues ese tipo de ejercicio también es fundamental y es pues otra ayuda pequeña más sí. para prevenirla vale. ¿Y, y es cierto ustedes han comprobado que las mujeres pequeñas y delgadas eh, suelen ser eh, suelen predisponerse más a padecer la osteoporosis eso está comprobado científicamente bueno eh, eh, sobre todo eh, es lo que he explicado no es decir eh, siempre el, el, el estar delgado sabemos que es, un, es sinónimo de, de salud y es bueno para muchísimas cosas quizá quizá Para la osteoporosis, de estar mmm, demasiado delgado o patológicamente delgado eh, puede no ser tan bueno, por lo que hemos comentado. ¿no? Uh -huh. También en la grasa se produce, aunque bueno es entrar un poquito en una materia quizá un poquito más eh, compleja para, para sus oyentes, pero eh, la grasa eh, en la grasa se produce eh, un, un, un, una hormona similar a, a los estrógenos, de hecho es un tipo de estrógeno, en pequeñas cantidades pero que también puede ayudar en esa etapa de, de falta de, de estrógenos. Entonces, eh, por eso también es importante pues tener un poquito de reserva, tener un poquito de, de, de, de, de grasa ¿verdad? Pues para eh, que se produzca no solamente la amortiguación, de la que hemos hablado antes en caso de caída, sino también esta, esta, esta producción de, de, de la estrona, que es un, un tipo de estrógeno eh, que ayuda en ese momento de, la, de falta de estrógeno. Por lo tanto, sí que sería un factor de riesgo en este caso, una persona, ya no mujer, sino un, un, una persona delgada o muy delgada, patológicamente delgada, es un factor de riesgo. Por ejemplo, las eh, personas que padecen de anorexia eh, nerviosa pues son eh, de personas que están predispuestas a tener eh, osteoporosis y fracturas secundarias, y en ese caso es un claro factor de riesgo. Es, pues, esa delgadez, digamos, patológica. Doctor, pero... me ha hecho feliz. Acaba de decir que los michelines pueden ser saludables en alguno, en, en este caso. pero sí, todo con prudencia y con <risa> oh, moderación. Evidentemente. Pero, sí. eh, no, y ha dicho también otra cosa, y es que esta enfermedad crónica dice que se cura. ¿Con tratamientos? Sí, está claro que eh, para cambiar el curso de la enfermedad se necesitan se necesitan tratamientos. Hasta ahora hemos hablado de prevención, de tratamientos no farmacológicos o de tratamientos farmacológicos como la vitamina D, pero que son pues suplementos vitamínicos, aunque este sería otro otro tema porque realmente la vitamina D que llamamos vitamina no es una vitamina, sabemos que es, eh, se comporta más como una hormona que como una vitamina, pero ese es otro ese es otro tema. Es cierto que en eh, eh, los tratamientos eh, dirigidos contra la enfermedad son los que han conseguido pues cambiar el curso de la enfermedad y efectivamente la osteoporosis la definición de osteoporosis de la oms que es tener eh, por debajo de una cierta desviación estándar de la de la media eh, ese ese valor numérico que nosotros vemos cuando solicitamos una densitometría ese valor numérico tiene mejoría y puede llegar por supuesto a entrar en rango de normalidad con la disminución del riesgo de fracturas que eso produce. ¿no? Pues una, consejos muy útiles, una vida saludable con dieta, ejercicio físico, exposición solar, pero sobre todo también esa densitometría que nos puede ayudar a prevenir esta enfermedad antes antes de que aparezcan las temidas fracturas. Eh, muchísimas gracias, eh, doctor Óscar Torregrosa, responsable de la Unidad de Metabolismo Óseo de Medicina Interna del Hospital General. Gracias por sus consejos.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 Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con IWESDELCH también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900 700 749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. IWESDELCH, tu agua de cada día. 101.4, Teleelch radiomarca Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 y 42 minutos de la mañana y hablamos de otro Día Internacional porque ayer se celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático y desde el Sindicato Central de Regantes se ha aprovechado este día, esta conmemoración, para incidir en un mensaje que es muy claro, que los agricultores son los que más dependen del clima, la tierra y el agua y que sus más de 70.000 hectáreas de cultivo hortícolas son el manto verde de esta provincia de Murcia y Almería y que esos 44 millones de árboles frutales absorben 1.200.000 toneladas de CO2 al año. Pero sin agua, ese manto verde puede desaparecer y son momentos muy difíciles para el futuro del trasvase Tajo de Segura. Los recortes se están produciendo en todos los envíos mensuales y la alternativa del agua desalada ya está queriendo ser una realidad por parte de la ministra Teresa Rivera. Pues bien, para hablar de esos momentos tan difíciles que está atravesando el sector de la agricultura, tenemos con nosotros al presidente de Riegos de Levante y también vicepresidente del Sindicato Central de Regantes, Javier Berlinguer. Muy buenos días. Buenos días que además el pasado sábado fue de nuevo reelegido presidente de su comunidad de base, la comunidad de primero y según el primer y segundo canal de Ríos del Levante. Sí, así es. Bueno, este ya es mi tercer mandato como presidente del canal y, bueno, eh, eh, no se había presentado otra candidatura y, bueno, fui proclamado presidente nuevamente, que al fin y al cabo, bueno, aquí también se eligieron los compromisarios que después van a estar representando a esta comunidad en la comunidad general y, bueno, también es importante. Sí, porque son cargos eh, que ponen de manifiesto que representa a los regantes, a miles de regantes. ¿Cómo están los ánimos, Javier Berenguer, a fecha de 25 de octubre? Bueno, pues nosotros ahora mismo seguimos seguimos estando, en, en, sobre todo ahora mismo, preparando las, las alegaciones no sobre al, a estos planes que está que está llevando a cabo el Gobierno y, sobre todo, el tema de los caudales ecológicos que tanto nos afecta. ¿no? Tenemos de plazo hasta finales de año para presentar esas alegaciones y, evidentemente, la vamos a presentar. Yo entiendo que, además, muchas eh, muchos gobiernos también, sabemos que el Gobierno murciano lo va a hacer, el Gobierno valenciano, eh, este, la Diputación también están preparando esas alegaciones y vamos a ver si, de alguna forma, la ministra nos escucha y entiende que lo que pretenden hacer no es eh, no lo podemos permitir porque eso desde luego sería acabar prácticamente con eso que has hablado ahora ¿no? de, de que somos una eh, realmente nosotros contribuimos a frenar el cambio climático y si lo que pretenden es quitarnos el agua desde luego que, que ese freno no va a estar ahí y va a ser un perjuicio para toda la para todos nosotros javier y eres partidario de esa teoría de la conspiración está el gobierno de españa conspirando contra los agricultores del levante lo digo porque acaban de cerrar de nuevo el trasvase Tajo Segura por obras de mantenimiento en el mismo embalse que hace un año, creo, recordar. Sí, sí. Se cerró primero mm. por tres meses y fueron seis para reparar el embalse de la bujeda. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, yo no bueno, no, no creo, que creo que sea una conspiración. Realmente, el que hagan esa reparación, yo bueno no voy a dudar de que haga falta. Es verdad que el año pasado... Ya se estuvo reparando. No tenemos noticias de por qué de nuevo se tiene que volver a reparar. No sé si es que no lo hicieron bien entonces pero o no lo sé. No, eso lo han dicho, no os lo, lo, han, dicho, lo han comunicado no, al sindicato central. Todavía yo, yo no tengo noticias del por qué. Yo sabemos que se va se va a reparar de nuevo porque siguen habiendo fugas. Pero no sé si exactamente es el, lo mismo que el año pasado u otras nuevas. ¿no? Que realmente, bueno, esto ahora mismo que se haga ahora no nos perjudica, entre comillas, no. porque es cerrar el trasvase como para tranquilizar a los agricultores, que muchos de ellos me preguntaban, digo, no, no vamos a tener agua. Esto ahora mismo no es así, porque nosotros, eh, el, además de que, por ejemplo, nosotros tenemos el, el de embalse de Crevillente, como todos los inicios de año hidrológico, que fue el 1 de octubre, lo teníamos a tope, pero es que además, el, eh, con los trasvases del año pasado, del el año hidrológico anterior, en los embalses de aquí, de la cuenca, tenemos 54 octómetros cúbicos reservados para seguir utilizando, ¿no? A partir de ahora quiere decir que aunque no venga agua del trasvase, no no vamos a dejar de tener agua. Claro. O sea, que tenemos esa reserva y si se hicieran, se si, si aprobaran más trasvases tampoco se perderían, igual que el año pasado en el momento que se, que se hizo la reparación se empezaron a traer esos trasvases que teníamos pendientes. O sea, que eh, para tranquilizar a los agricultores, si es que nos están oyendo, el cierre del trasvase lo que supone es una lista el ministerio tiene que eh, apuntar todos los hectómetros cúbicos eso. que nos deben por ese cierre del trasvase y luego cuando es. se vuelva a reabrir van eh, viniendo. Correcto. Por eso y, y, hay tanta agua acumulada, sí. porque había mucho pendiente claro, muchos es que, envíos pendientes. Es que llevamos ya, eh, la verdad que después si recordamos aquellos 11 meses en el año 2017-2018 que estuvimos 11 meses sin trasvase pues desde entonces hemos tenido una buena una muy buena meteorología además de eso, evidentemente también nos están medio obligando bueno, obligando a utilizar el agua desalinizada de Torrevieja ¿Ya la estáis utilizando? Sí, bueno, aquí como siempre hemos dicho no directamente nosotros, pero sí que por permuta al final la estamos pagando y la estamos consumiendo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que todos los años hidrológicos ya llevamos arrastrando ...además de la climatología que ha sido muy buena... ...además de que cada vez... ...se invierte más en modernización... ...y cada vez se ahorra más agua... ...pues llega al final y esto la ministra parece que... ...que bueno, en el último... ...trasbase dijo que no nos enviaba... ...20 tómetros cúbicos porque teníamos agua suficiente... ...parece mentira que por mucho... ...que se lo expliquemos... ...no significa que tengamos agua suficiente... ...significa que si el año pasado... ...también el último año hidrológico... ...sobraron 54, 55 tómetros cúbicos... ...que no es que sobraron, realmente era... ...estamos hablando de que consumes agua desalada... ...vas ahorrando agua todo lo que puedes... ...porque los agricultores cada vez... ...son más conscientes de que tenemos que ahorrar agua... ...y al final tienes esa disponibilidad de agua... ...pues la pasas de un año a otro... ...no significa que no nos haga falta... ...porque por ejemplo... ...este año va a ser fundamental... ...esa pequeña reserva de agua que tenemos... ...porque eh, si todo va como parece que el gobierno... ...quiere que vaya... Eh, ...cuando se presenten las agregaciones... En principio no creemos que las vayan a tener en cuenta porque por lo que hemos estado hablando parece que no no tienen esa previsión y a partir del mes de abril eh, ya se notará esa reducción de trasvase porque ya se va a subir de 6 a 7 metros cúbicos por segundo con lo cual ya serán 30 y pico hectómetros cúbicos menos que tendremos disponible. ¿no? Con lo cual eh, esa pequeña reserva de agua que tenemos del año anterior desde luego para este año va a ser fundamental. Pero si agota esa pequeña reserva de agua. Lo que no sabía yo es que la ministra les había dicho que eh, ha recortado el, el recorte ya, en vez de los 20 hectómetros que tenía que enviar, que eran 38, recortaron con la... Ah, Con el cambio de las reglas de explotación a 20. No, a 27, o a, 27. a 27, eso es en nivel 2. Eh, y luego recortaron a 20. Bueno, nosotros es que ahora... El, pero el... es que ahora han recortado de esos 20 a 12. Bueno, el, el tema está y que nosotros... ¿Y es porque nosotros... tienen ustedes suficiente agua acumulada? Claro, eso es lo, lo que, que decía. Que... Nosotros estamos ahora en nivel 3, que esto significaba hasta 20 hectómetros cúbicos en nivel 3, pero la ministra puede recortar. Y en lugar de que nos lleguen a nosotros, que tenían que habernos llegado 12,5, pues eh, nos enviaron 4,5 nada más. ...pero... ...tiene razón la ministra, ustedes eh? ...no, no, por supuesto, por eso estamos hablando... De que, ...de que la ministra ya se le ha explicado... ...muchas veces, de que... Eh, eh, ...por ejemplo, si queremos poner el ejemplo... ...que todos conocemos aquí en más del Riego de Levante... ...evidentemente ahora vienen meses... ...de poco consumo de agua... ...bueno, poco consumo entre comillas, porque por ejemplo... ...este mes de octubre... ...que ha sido muy caluroso... Ha, sí, sí. ...el consumo se ha disparado muchísimo... ...¿por qué? porque... ...es, es normal que hace mucha calor y tenemos que tirar del agua, ¿no? Y se ha notado, yo no tengo las cifras porque no hemos terminado el mes, pero creo que va a estar un poco, bastante por encima, muy por encima de, de los consumos normales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si seguimos esta tendencia, desde luego esperemos que, ahora parece que ya está refrescando un poquito, y esperemos que ya sea algo más normal, porque si no, desde luego, eh, puede ser que sí que llegue un momento en que, en que falte agua, pero eso la ministra lo sabe perfectamente, que los consumos de agua se disparan sobre todo a partir de marzo, en la primavera, que es cuando más consumo tenemos. Estuvo usted en la última comparecencia de Teresa Rivera aquí en Alicante, en el foro. Sí, sí, sí estuve ahí. qué estuve. le pareció su discurso, y, y sobre todo el discurso posterior de Chimo Puig, que son los representantes políticos que deben apoyar al Levante, a la Comunidad Valenciana, bueno, a, a Alicante, bueno, Chimo Puig y el alcalde de Elche. Sí, le eh, justificaron, dijeron que sí, que, que las reglas de explotación habían cambiado, pero para, para realizar un reparto más justo. ¿Eso es cierto? Bueno, eso, eso es lo que todavía no... Bueno, los estudios que nosotros <risa> tenemos... La verdad que siempre yo siempre he dicho que incluso... Y voy a explicar el por qué nos podríamos pensar que hasta nos beneficia. Porque si es verdad que, que lo que, que parece que sí, que puede ser... Los estudios que tenemos es que más o menos es como ellos dicen, que lo que se va a hacer es eh, que haya eh, más eh, nivel 2, digamos, uh -huh. que el nivel 2 es, que como hemos comentado, de 38 a 27. Pero la ventaja que tenemos en nivel 2 es que nivel 2 la ministra no decide. Con lo cual, ahí ya tenemos una ventaja. Porque si decidiera la, la ministra, desde luego que nos recortaría. Pero ahí la suerte es que si pasamos... En nivel 3 sí que decide ella, nos puede recortar. Pero en nivel 2 no lo puede tocar. Con lo cual, en esto ya podíamos pensar incluso que es un beneficio. Porque eh, porque es que no puede. Eso ya está es Aunque en este caso de 38 a 27. Pero bueno, ahora ya sabemos que 27 no nos puede recortar. decir, bueno, es que ahora como tenéis agua te mando 10. No. Por lo menos en eso tenemos un, un beneficio en el conjunto los estudios que tenemos nosotros es que en este caso pues podríamos perder en torno no sé 9 10 centómetros cúbicos eh, es, es agua evidentemente es agua pero bueno tampoco es eh, tan alarmante o tan preocupante uh -huh. como el tema del recorte es, de los de los, el, el la, la elevación de, de los caudales ecológicos Ese es el que Entonces lo que yo muchas veces lo digo digo no es que no nos eh, nos preocupe esto ya está hecho se va a recurrir, sabemos que se va a recurrir, ¿Eso se va a que presentar. A decir. Claro, han recurrido a las decisiones de la ministra de estos plazos claro, claro. sí, sí, a, a, a lo ya recortado. Todo esto se, está, se va a recurrir, hay plazo todavía para hacerlo, pero lo que no queremos es desviar, sobre todo que yo no sé si eso es lo que pretendía el gobierno, que no nos desviemos porque lo preocupante de verdad es esa elevación de los caudales ecológicos que ya vamos a perder entre 80 a 90 hectómetros cúbicos, eso sí que es preocupante y eso sí que de verdad Como eso, he repetido mil veces, eso es acabar con el trasvase para regadío, por lo menos. Y eso lo sabremos a finales de, de este año, en diciembre, finales de diciembre, que es cuando, si desestiman todas las alegaciones que ustedes temen que lo vayan a hacer, eso significa que el caudal ecológico se incrementa y el trasvase eh, se cierra. Lo tememos porque, bueno, hasta diciembre tenemos el periodo de presentar alegaciones luego creo que hay esos tres meses para, para estudiarlas, y por eso he dicho que probablemente en abril sea ya el mes de que se uh -huh. aplique. ¿Y por qué nos tememos esto? Porque la propia ministra lo dijo, como lo dijo públicamente, yo ya lo he repetido muchas veces, ella dejó muy claro de que eh, eh, podíamos ir a quemar al ministerio que no iban a tocar nada. ¿Qué quería decir? Pues que si no se lo quemamos nosotros, se lo van a quemar otros, ¿no? Con lo cual eh, tenía muy claro eh, la hoja de ruta que van a seguir. ¿Están presentadas las agregaciones? Creemos que tenemos razón. Porque además es que han hecho una han hecho una barbaridad a mí me entendería voy entender de mucho ¿no? y resulta que eh, cuando se hace ese cálculo de los caudales ecológicos bueno se utilizan una serie de métodos para que son bueno, muy complejos porque son muy complejos pero que todos tenemos entonces hay varias formas de calcular cuál es el caudal ecológico que, que necesita un río o bien por la fauna o bien por la flora o bien por el, el estado de las masas de agua ¿Qué pasó? Que nosotros detectamos que en todos los planes ideológicos se ve utilizado un método. Y en el nuestro, en el tajo en, el, el tajo, en Aranjuez, se había utilizado otro tipo de método. ¿Por qué? Porque con ese otro tipo de método, si hubiera utilizado el si que hubiera utilizado en toda España, nos no hubiera habido que elevar el caudal ecológico hasta 8,65. Hubiera salido, según los cálculos, en ese método, 6,2 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ellos querían subirlo a más muy por encima. Y como esto detectamos el error, le dijimos, oye, ¿por qué no utilizáis todo el mismo método? ¿Sabemos lo que hizo el ministerio? Quitarlos todos otra vez y aplicar un tercer método para que el caudal saliera al que tenía que salir. Entonces esto a nosotros nos parece gravísimo, ¿no? Porque... ¿Cómo un ministerio? O sea, tú le dices, oye, ¿por qué...? ¿Y sí. qué otro método han, han aplicado para...? <risas> es, es que es muy complejo, ya le claro. digo, son, es que tienen unos nombres un poco raros, un claro. simpal, otro no sé qué, son son métodos complicados. Pero quiero decir que en principio o se habían utilizado dos métodos, al final dicen, no, estos dos no, y aplicamos a todo los España el tercer método, que es el que nos interesa a todos. Y todo para conseguir que el tajo incremente sus caudales sí. y no llegue tanta tanta agua al levante Eso es. bien pues están ustedes en plena batalla con el ministerio y no hay manera de convencerlos por lo que usted está diciendo lo tiene muy claro la ministra se lo dejó así de claro no van a torcer no van a dar su brazo a torcer ni van a rectificar el caudal se incrementa y esto supone para usted y para el sindicato central de regantes el, el fin del trasvase. No en 2024, pero sí en 2000... ¿Cuántos, cuántos el, años sí, puede bueno, durar? Sí, es, bueno, está previsto que el año que viene, es el 2022, ele se elevará de 6 a 7 metros cúbicos por segundo, en el año 2025 a 8 metros cúbicos por segundo y en el año 2026 a 8,65. 8,65 un año que ya es un año, es un ciclo hidrológico diferente. Uh -huh. Y por eso lo hemos dicho al Ministerio. ¿Por qué? no hacemos todas esas obras que ya nos han venido, desde claro, sí. la semana pasada estuvimos con el director general del agua, que fue, nos presentaron esas obras millonarias que quieren hacer, perfecto, todo hay que hacerlo, pero por eso le hemos dicho, oye, vamos primero a hacer esas obras, vamos a ejecutar las obras y en el próximo ciclo hidrológico ya haremos, si hace falta subir a 8 o a 10 lo subiremos, pero primero las vamos obras. a ejecutar esas obras es y vamos a, a, a ver cómo funciona el sistema tanto que ellos dicen que lo que hay que ver es el sistema global, vale, pues vamos a hacer todo el sistema, pero funcionando, no con especulaciones y con y con proyectos que todavía no están en marcha. Bien, pues eh, hay proyectos que todavía no están en marcha, las desaladoras que han prometido para, como alternativa a el agua que nos van a quitar del tajo. Bien, pero hay proyectos que sí tienen ustedes en marcha, que es la desala, desalobradora uh -huh. en el hondo sí. para eh, mejorar la calidad del segura, los sobrantes del segura. ¿Cuándo se va a construir la planta, Javier? Porque ustedes tuvieron un, un pequeño problema con la empresa adjudicata y han tenido otra vez que revertir el proceso, llevarlo al punto cero y volver a adjudicar. ¿Están ya adjudicadas de nuevo? Bueno, eh, nosotros ahora hemos tenido la suerte, entre comillas, de que todo esto se va a hacer con los fondos europeos uh -huh. y nos lo van a financiar a subvencionar al 80%, con lo cual… Como siempre se dice, no hay mal que por bien no venga. Sí. En este claro en este caso tenemos ese proyecto ya metido dentro del Ministerio. Se nos ha concedido a la Comunidad General una subvención de 37,6 millones de euros para inversiones para, por parte de SELLASA, del Ministerio. Eh, hemos adjudicado ahora mismo ya... Eh, tenemos eh, tres proyectos muy importantes. Uno es esta planta regenerada de aguas, que estaríamos hablando de poder llegar hasta 30 hectómetros cúbicos. Otro es una planta fotovoltaica, ...de 10 eh, megavatios hora, que esto supondría un ahorro muy importante para todos los agricultores... ...porque lo que vamos a hacer es eh, electrificar toda la comunidad, o sea, hemos buscado todas las necesidades de energía... ...y estamos viendo lo que está pasando ahora con los precios y creemos que es importantísimo, ¿no? Entonces una planta muy grande que va a suponer el poder meter tanto la planta regeneradora... ...como todas las elevaciones y todas las todo el sistema de riego de levante. Y otro que sería, bueno, además de con la llaneta valenciana, que ya se va a modernizar el tercer canal, pues estamos son una serie de conducciones que van desde Rincón de León, un embalse que está previsto hacer en Torrellano y hacer ahí unas eh, tenemos ahí eh, una serie de tuberías y conexiones que lo que pretendemos es tener conectado todo el sistema también de riegos de levante con la desaladora, con Rincón de León, con la, eh, el embalse de creyente y el embalse de Torrellano. Estamos hablando de 37,6 millones de euros una inversión muy importante, que ya tenemos eh, cerrado con el Ministerio. De hecho, a final de este mes tenemos ya que presentarle al, al Ministerio todos los estudios sobre el impacto ambiental, que ya lo necesitan, y entonces a partir de ahora empezar a trabajar. Todas estas obras está tiene previsto, el Ministerio tiene que acabarlas antes del año, durante el año 2026. Con lo cual, pues eh, esto nos da una garantía de que por parte del Ministerio van a tener que ponerse muy bien las pilas y empezar a trabajar desde ya de hecho, los proyectos tienen que tenerlos y así lo tenemos con las empresas que hemos licitado, las que le hemos eh, concedido los, los proyectos, que los tienen que tener acabados antes del 31 de enero de 2022 y ya a partir de entonces empezar a licitar y empezar a trabajar. Pues ha dicho algo muy importante porque la, para la planta regeneradora del agua de los sobrantes del Segura tenían ustedes esos 11 o 12 millones de indemnización que uh -huh. habían recibido por la prohibición de la caza de la Generalitat Valenciana y ahora van a recibir casi 40 millones de euros, 37 y pico, de la Unión Europea para la planta fotovoltaica para poder de nuevo uh -huh. eh, traer esa conducción de las aguas depuradas del Rincón de León y para la planta regeneradora esto significa todas estas obras todo este dinero que, que ustedes van a recibir significa que tienen asegurado los recursos hídricos a pesar del cierre del trasvase en cuanto estén todas estas obras acabadas evidentemente vamos a tener hemos hablado de en torno a 30 lómetros cúbicos que vamos a poder generar nuestra en toda la comunidad general el consumo está en torno a entre 40 y 50 en los años buenos Pero bueno, en, eh, hay años que, por ejemplo, en, lo, en el año de la sequía se consumieron solo, no llegó a 20 hectómetros cúbicos, pero si tú tienes una garantía de más del 50% de los recursos que tú necesitas, desde luego que esto va a, dar, va a dar una tranquilidad y una seguridad a los agricultores muy importante y tanto eh, son proyectos muy importantes habrá alguna asamblea general en la que se pongan de, de manifiesto sí. o se hayan informado a los comuneros de estos proyectos de futuro, porque esto también es una alternativa al agua desalada. Sí, desde luego, nosotros el, eh, este la semana pasada el jueves ya tuvimos una asamblea general en la cual se aprobó no eh lo, se aprobó lo que tocaba aprobar, que es adherirnos al convenio de Sayasa. ¿Esto que significa? De que ahora ya, a partir de ahora, se va a firmar el convenio con sellasa Ya eh, el día 31 de enero tendremos esos proyectos que sabremos finalmente lo que van a costar todas estas inversiones. Entonces nos tendremos que volver a reunir con los agricultores, con todas las comunidades de base y explicar qué nos va a costar. Y ya entonces, a partir entonces, es cuando ya tendremos que aprobar esa inversión. Como tú dices, tenemos ahora eh, esos 11 millones que teníamos. Uh -huh. Evidentemente ahí se pagaron impuestos... Y, y desde luego que los bancos no nos dan un céntimo, tenemos algo más de 8 millones disponibles. ¿Para qué? Pues para que por parte del agricultor tenga que poner lo mínimo posible, porque como estamos hablando es el 80% de subvención y, ah, vale. y evidentemente eh, de esos 37,6 millones hay que poner hay que poner dinero, pero bueno, que tenemos esos 8 millones disponibles. O sea que esos 37,6 millones vienen... Eh a un 80% para subar proyectos pero el otro vía préstamo como que hay el vez... otro es, es, es con fondos propios nosotros con en este fondos caso fondos no hacen a lo mejor falta una parte una pequeña parte pero bueno eso es lo que tenemos que una vez que tengan los proyectos valorar y, y, y decidir decidir sobre todo sobre el futuro como tú estás diciendo eh, si conseguimos estos proyectos desde luego que vamos a ser una, una comunidad pionera ya no solo por tener recursos sino recursos Eh, ...asequibles y a un precio muy razonable... ...porque encima con la fotovoltaica... ...pues va a abaratar muchísimo, ¿no? Eh, por eso, eh, a usted le preocupará muchísimo menos... ...con todos estos proyectos sobre la mesa... ...el, el problema del agua desalada... ...porque apenas nos hará falta... ...para, para riego... ...y por supuesto el problema del trasvase Tajo Segura. No, a mí me preocupa muchísimo el trasvase Tajo Segura... ...yo el trasvase Tajo Segura creo que va a ser... ...eso es irrenunciable, no irrenunciable... ...lo que no podemos es pensar en que deje de venir aquí el agua del trasvase de Tajo Segura. Porque yo, como hemos hablado muchas veces, la palabra irrenunciable a mí no me gusta. Porque Bien. eso es muy fácil decirlo. Yo lo que yo lo que no voy a renunciar es a la, a, al agua que nosotros necesitamos. Pero, evidentemente, eh, claro, estábamos hablando de que una vez que tengamos nuestra planta veremos el coste que sale, pero estamos hablando que no va a ser superior a 20 céntimos, ni mucho menos, contra los 50 o 60 de, de la desanadora. Evidentemente, esto no... Pues, eh, nos es, com no es compatible y encima es que vamos a ver, es que la calidad del agua, aquí otro día es que podríamos estar hablando muchísimo ¿no? de, de, de cómo va a funcionar esta planta porque eh, el agua, como hemos dicho, el agua desalada no tiene una calidad eh, óptima para el regadío, pero este agua nosotros después, incluso ya no solo para abaratar, que también vamos a abaratar el precio del agua, se mezclará con agua para que sea de una calidad totalmente óptima y un precio más que asequible para los agricultores. Y mientras tanto, los comuneros, las cuotas, eh, ¿van a cambiar el precio? ¿Van a mantener ustedes el precio en el agua? Bueno, nosotros eh, tenemos, en julio me parece que fue, se aprobaron las nuevas tarifas del trasvase. La tarifa tanto de lo que hemos hablado del tasazo como lo que es el precio metro cúbico. El tasazo se nos ha reducido un poco porque por parte por parte del ministerio sí que tomó en cuenta por una vez Eh, nuestras alegaciones y entonces habíamos detectado una serie de errores y el taza, el ta, lo que es el tasazo sí que se ha reducido un poquito esto es lo que nosotros luego repercutiremos evidentemente el año que viene cuando saquemos las derramas para el uh -huh. año que viene el precio del agua sí que ha subido me parece que ha sido dos céntimos el precio del agua del trasvase pero bueno, tampoco supone eh, no va a ser una demasiado no lo que uh -huh. sí que por ejemplo de, a partir de ahora vamos eh, que ya estamos pensando que tenemos que ya ponernos en marcha con los presupuestos de, la, de tanto de la comunidad general como de las comunidades de base, pues eh, sí que, por ejemplo, con el tema energético, ahora mismo, evidentemente, el agua que nosotros captamos en el río Segura, todo eso se tiene que elevar desde desde la primera elevación hasta la quinta elevación, y esto eh, es un coste energético muy importante, que evidentemente, cuando hagamos los cálculos a... A, ...a conforme tenemos la energía ahora... tenemos que estudiar... ...y esta sí que evidentemente va a tener una subida... Una ...porque no... Todo. ...claro, nosotros no podemos hacer otra cosa... Mm -hmm. ...por lo menos de momento hasta que tengamos la planta fotovoltaica... Eh, ...¿cuándo llegan los fondos europeos? No, bueno, eso ya los tenemos aquí, quiere decir... ¿Ya están? ¿Ya sí, los sí. Ustedes, No, ¿sabes? no, ah. nosotros no... ...porque eh, el que licita es directamente el ministerio... ...nosotros ah. al ministerio ah. tenemos que pues, llevar los, eh, proyectos. los proyectos... ...y ellos son los que van a licitar... Las ...todo cosas. esto será a partir del día 31 de, de enero de 2022 es cuando el ministerio, ahora el día 31 de octubre tenemos que darle todo lo que es el tema de la, del impacto ambiental que es lo que hay que empezar a correr el, el, la planta regeneradora tienen hecho, porque una, se, estamos una, hablando de proyectos claro, que el llevan tema, años el, el tema de la planta ya tiene su recorrido hecho por parte del ministerio eh, antes era era la, la Generalitat Valenciana la que tenía que eh, dictaminar eh, claro. pero ahora no, ahora es el ministerio sabemos que el ministerio va a hablar con la Lleneta Valenciana porque estamos en contacto uh -huh. con ellos y, bueno, como esto ya lleva unos años de recorrido, evidentemente, algo tendremos adelantado y a ver si conseguimos que esto sea lo más rápido posible, porque, bueno, habrán proyectos que probablemente, eh, a partir de, por ejemplo, el, de la fotovoltaica, que creemos que no va a tener impacto ambiental uh -huh. o va a ser muy pequeño, pues probablemente el año que viene se podrá poner en marcha perfectamente. Bueno, pues eh, lo que indica que están trabajando para garantizar el futuro del Camp de Elche, algo que le agradecen los agricultores. Javier Berenguer, muchísimas gracias y suerte en la lucha también por la defensa del trasvase tajo Segura. Gracias. Tenemos? Lo tenemos muy negro después de hablar con usted. Muy negro. Gracias a vosotros, como siempre. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche a ah.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 Constru the Pot Food Coats 10 Restaurante Franja Estadio Mudanzas Guerrero Novo Center Caracter Urbaser Restaurante Espacio Todo Palmera Ined Hospitales Aiwes del Ernesto Joyero Automóviles Crespo Concesionario Oficial Ford Salones Jackpot Ferretería Industrial Carrús Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum M. Solers El Hogar del Profesional Talleres JJ Linero y material escano recuerda, este martes a las 6 y media a la vez elche enmarcador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 cortinas de cristal, pérgolas bioclimáticas, acristalamiento de todo tipo de espacios. Elike Marina, visita su exposición en Calle San Vicente 16, Elche, y en elikemarina.com. La Glorieta con Rosmar Alonso. Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana, damos la bienvenida a los telespectadores... que nos siguen a través de la señal de Tele Elche este programa La Glorieta comenzó a las 9 de la mañana y lo hizo ...entrevistando a la presidenta... ...de una de las asociaciones de comerciantes de Ilche... ...la que tiene que ver con la zona de la Universidad Marina Calderón... ...con el fin de hacer balance o de valorar, mejor dicho... ...esa iniciativa que ha puesto en marcha la Consejería de Economía... ...para crear el Día del Comercio Local en la Comunidad Valenciana... ...ese día es hoy, 25 de octubre... ...y hay asociaciones de comerciantes... ...que ya están conmemorando este día para dar visibilidad... ...sobre la importancia que tiene el comercio de proximidad... ...para hacer ciudad y para hacer barrios. Hemos continuado entrevistando al doctor Óscar Torregrosa... ...responsable de la unidad el, del metabolismo óseo... ...de medicina interna del Hospital General... ...con motivo de ese Día Internacional contra la Osteoporosis... ...que tuvo lugar el pasado miércoles... Con motivo de ese día internacional, el Hospital General pues ha publicado en redes sociales vídeos sobre los consejos básicos para prevenir esta enfermedad silencio silenciosa que afecta mucho más a mujeres que a hombres y que supone un alto coste para la sanidad porque el riesgo son las fracturas óseas, las más frecuentes, las de cadera, muñeca, y vértebras. Y hemos terminado, acabamos de terminar con el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes y presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer, para hablar de esa lucha de los agricultores por conseguir el trasvase de Tajo Segura, defenderlo ante la intención del Ministerio de Transición Ecológica de incrementar el caudal ecológico y cerrar el grifo del Tajo y sobre todo de esa lluvia de millones que han llegado de la Unión Europea y que la eh, comunidad de Ríos del Levante podría obtener casi 40 millones para los proyectos concretos que ha enumerado con el fin de garantizar el agua, los recursos hídricos para un futuro en el Camp Delch. Y ahora, cuando son las 10 y 14 minutos, pues tenemos ya esa tertulia deportiva con nuestros compañeros José Antonio González, a quien damos la bienvenida Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. Y Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros. Buenos días. Tuvimos empate, pero ¿pudimos ganar? ¿Pudimos ganar, Paco, ayer, ¿Ayer o el, el sábado? El, el sábado, sábado. El sábado, sábado fue. Contra el español. el español. ¿Pudimos? Pudimos ganar y pudimos perder. <risa> <risa> sí, porque... y te lo resumo pero rápido. Pero está garantizado. Eh, hubo fútbol, porque cuatro sí, goles, sí, dos sí. por no, no, cada no. uno... Fue divertido, fue divertido. Estuvo entretenido el partido... ...para los 13.500 espectadores... ...la mejor Qué entrada bonito, de la 13, temporada... 500. ...va subiendo, va subiendo... La ...y además es. disfrutaron con goles... ...sí, sí, porque es que ya te digo... ...el Elche marcó el primero y marcó el último... Eh, ...el primero de Lucas Bollé... ...se llegó al descanso con 0-0... ...el español en minuto y medio remontó... ...y le dio la vuelta y nos pilló... ...con una caraja impresionante... ...y en el tramo final, en el minuto 83... empató Benedetto, puso el 2-2... ...pero es que en el 97, ya en el último minuto... ...del tiempo añadido... Peremilla tuvo una clarísima y el portero del español hizo el paradón de la noche, o sea que pudimos ganar, pudimos perder al final el empate, pues yo creo que habrá que darlo por bueno porque al menos cuando no puedas ganar, al menos hay que sumar que en primera es muy caro sumar. Un puntito que nos sitúa sí, seguimos estando alejado de la zona de descenso. De momento sí, Ross, el Elche tiene cuatro puntos de colchón sobre la zona de descenso que la abre la Alavés que precisamente es su próximo rival mañana a las 7 en Mendizorroza, una Alavés que eso sí tiene un partido menos, así que el Elche lleva 10 puntos en 10 partidos, no es una mala tendencia de puntuación para un equipo que quiera aspirar a una permanencia cómoda, pero yo creo que como ha dicho Paco, el partido fue muy entretenido, al final empate que yo creo que puede ser justo, como podría haber sido justo una victoria de cualquiera de los dos, pero lo importante es que el Elche sobre todo en el Martínez Valero se sigue haciendo fuerte, sigue invicto después ya de cinco jornadas y ahora lo que hay que hacer es pues mañana intentar sacar un buen resultado en victoria contra el Alavés. Vaya, no descansa el equipo ni tampoco vosotros, mañana otro partido contra el sí. Alavés y, y rival directo, un puntito que no sabe a gloria porque en primera división 10 puntos en 10 partidos, ¿es un buen resultado para el Elche, Paco? Pues esa es la... Llevamos 10 partidos, sí, es verdad. Es verdad. 10 puntos, 10 partidos. El Elche lleva un punto efectivamente de media por jornada. Si seguir esa media, son 38 partidos, llegaría a los 38 puntos. Si nos sirve, que creo que nos debe servir, de guía, el año pasado el Elche se salvó con 36. Fue el último que se salvó con 36. Ya, pero no queremos pasar. Este año eh, tiene pinta de que va a ser más o menos. Vale. Pueden estar en 36, 37, 35. Siempre se dice que los 40 puntos es la salvación virtual, ¿no? Entonces yo creo que el Elche tiene que poner la media un poco más arriba para intentar eh, vale. llegar holgado a esos 40 puntos. Por lo que habéis comentado, eh, el Elche tiene jugadores que dan la talla. Lucas Boyen, sí eh, Benedetto, Benedetto, Benedetto hizo su aparición en el anterior partido, eh, no Benedetto marcó contra el Celta el primer gol hace dos jornadas uh -huh. y ayer marcó el gol del empate Eh, ¿Os gustó Benedetto? Sí, bueno, Benedetto, el sábado, Benedetto eh, salió en la segunda parte Ayer sobre todo, eh, bueno, el sábado eh, Los ojos lo y los focos estuvieron puestos en Javier Pastore El futbolista ah. más más mediático <risa> Que no jugaba, no jugaba, no jugaba Y cuando menos esperaba lo puso de titular Faran Escrivá ¿Sí? Y sí, y la verdad es que, bueno a ¿Os mí gustó? A mí me gustó, hizo un, un partido muy decente Teniendo en cuenta que lleva año y pico sin ser titular por la lesión que arrastraba, y el exjugador de la Roma y Paris Saint-Germain eh, demostró que es otro futbolista, que tiene ese algo que le falta a los demás. Eh, eh, con, con Pastor en el campo tienes más el balón. Y cuando tienes más el balón, sufres menos y tienes más opciones de ganar partidos. Pastore es un jugador, quizás tenga un ritmo más lento que el resto, pero es por su propia eh, complexión y su propio ADN. Le llaman el flaco, es un jugador muy espigado, ritmo lento, pero no hay quien le quite el balón, se asocia bien. A mí me gustó. Yo creo que si esto es lo peor que hemos visto de Pastore, de aquí hacia arriba va a ir mejorando. no Entonces es un jugador que hay que recuperar, porque es un jugador que le va a dar al Elche yo creo que mucho más de lo que le ha dado ¿Y a ti José Antonio que te gustó del partido? Pues me gustaron el bastantes cosas, a ver para empezar eh, respecto a la alineación de Escribá hubo varios cambios eh, respecto al mal partido que se hizo en Vallecas pues por ejemplo entró Javier Pastore, eh, también Lucas Pérez por la derecha Antonio Barragán volvió al once también eh, Raúl Guti y yo creo que en líneas generales el Elche empezó bien el partido creo que como ha dicho Paco Javier pastor estuvo bastante bien aguantó más o menos una hora sobre el terreno de juego y creo que era el tipo de partido que, que le puede venir bien al jugador argentino porque el español era un equipo que eh, en esa en esa primera mitad, no peleó demasiado por la posesión de balón prefería esperar eh, más atrás y tampoco le metía mucha mucha intensidad a la hora de presionar, por eso yo creo que el Elche tuvo el control del partido en esos primeros 45 minutos, luego se adelantó en una buena jugada de, de Lucas Boye, que le robó la cartera al defensa y la pena es esa, no que en los segundos 45 minutos, prácticamente en minuto y medio, sin que el español hiciese eh, nada, te, le, le da la vuelta al partido, ¿no? con, con ese 1-2, eh, creo que el equipo a partir de ahí no estuvo bien Fue un golpe durísimo verse por debajo en el marcador como luego reconoció Fran Escrivá eh, pero sí que es cierto que, que bueno, gracias a los cambios también aunque algunos de ellos fueron un poco extraños porque en el tramo final llegó incluso a entrar el Ibelton Palacios y, y jugadores como josan que son más ofensivos ni siquiera eh, tuvo minutos eh, pero bueno, Benedetto se encontró esa jugada dentro del área y supo aprovecharla para para rescatar un punto y luego incluso Pere Milla tuvo la opción de ganar el, el partido Así que fue, como hemos dicho, un encuentro de ida y vuelta y, y en líneas generales yo creo que el Elche compitió bien pero es verdad que hay que hacerse mirar eh, esos dos goles del español sobre todo porque yo creo que se podría haber hecho mucho más para para defenderlos mejor, ¿no? Yo creo que Morlanes tira demasiado solo en el primero y luego en el segundo es un fallo clarísimo de, de Mojica que no cierra bien al segundo palo. Por lo que os estoy escuchando semana tras semana aquí lo que falla a Escribá es la defensa. Bueno, eh, cuando hablamos de la defensa, no hay que ser injustos, defensivamente defienden todos. El primer el, el delantero es el primer defensa, es el primero que aprieta. De hecho, gracias a que Lucas Mollet aprieta al defensa, le roba el balón y marca. Quiero decir que eh, aquí todos defienden y todos atacan, pero sí es cierto que la mayor responsabilidad pues de defender la tienen los de atrás. Y yo creo que lo ha explicado perfectamente José Antonio. Los dos goles son evitables porque hay desajustes defensivos. Pero yo me quedaría, si miramos lo positivo, con la capacidad de reacción del equipo. Si tienes un equipo sin alma, si tienes un equipo que no está comprometido, cuando te meten el 1-2 en minuto y medio, te hundes. Y el equipo le costó resucitar, pero lo hizo, marcó el empate a 2 y acabó muriendo en el área rival y tuvo el 3-2 en la ocasión más clara del partido. Entonces, me quedo con la capacidad de reacción que no es nada sencillo y más en primera división con la calidad que tienen los rivales. Hizo el Elche lo más difícil, insisto, darle eh, reaccionar cuando peor lo tenía y adelantarse en el marcador, que suele ser lo más difícil. Lo que tiene que hacerse mirar son efectivamente esos errores defensivos. Lo de ayer, más que errores defensivos, fue no ajustar bien las marcas, que al fin y al cabo se puede hablar de errores defensivos. Efectivamente, encimar mucho antes a Morlanes para que no tuviera un tiro fácil. Y luego, por supuesto, Aymojica se despista. Raúl de Tomás tiene muchísimo peligro, le gana claramente la espalda, y claro, un jugador como como Raúl de Tomás no mm. le puedes dar ese espacio. ¿Qué os sorprendió eh, de, de Escrivá en el Banquillo? Ya os sorprendió los titulares, el Pastore, que mm. lo puso a jugar de titular, pero ¿a quién sentó en el Banquillo? ¿Os sorprendió? Eh, no, yo creo que... los que tuvo en el Banquillo. Menos lo de Pastore, la vuelta de Raúl Guti, Mójica, Barragán, incluso Lucas Pérez, era más que probable. Quizás la única sorpresa fue lo de, lo de Pastore. Y luego, efectivamente, los cambios Cuando necesitas remontar, lo que no a mí no me cuadró efectivamente es meter a un lateral por un lateral, o sea, Palacios por Barragán. Quizás lo normal ahí hubiera sido pensar en josan ¿no? Pero salvo eso, que incluso hasta uh -huh. le salió bien, no porque saliera a Palacios o no, sino porque el equipo pudo empatar y luego casi casi ganar. Eh, yo creo que en la alineación podríamos decir que acertó. Eh hubo entonces buen buen encuentro la afición, ¿cómo está José Antonio? Pues la afición estuvo muy bien, eh, durante el partido hubo de todo, alegría por adelantarse <risa> luego yeah. enfado porque en minuto y medio te remontan y, y después pues alegría también por el empate e incluso resignación porque Peremilla tuvo la jugada para, para ganar el partido, pero sí, esos eh, 13.400 aficionados que se dieron cita en el Martínez Valero, la mejor entrada de la temporada hasta la fecha, eh, yo creo que disfrutaron todo lo posible del, del partido y estuvieron de 10 apoyando a todos los jugadores porque durante la semana habíamos tenido un debate intenso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo respecto a la portería que bueno algunos sí, aficionados cierto, piensan lo, lo, lo que, que, ¿no? que tiene que jugar el Garbadía, Kiko Casilla estaba ahí un poquito en duda, bueno, yo creo que la afición estuvo de 10, nada más saltar al terreno de juego los jugadores, Kiko casilla recibió una ovación al irse a defender su portería, o sea que, que la afición está metida y es importante por porque el Elche tiene que hacerse fuerte en una temporada tan igualada en esta categoría que lo estamos diciendo toda la semana se deciden por detalles, es importante que en los partidos de casa la afición apoye y arrope al equipo o juegue quien juegue. Estamos hablando de primera división. Eh, paco de Destacable eh... también el hecho de que por primera vez en año y medio viéramos ya afición visitante, eh, fueron unos 350 aficionados del español que estaban ya en la ubicados en la zona de la afición visitante mm. con lo que bueno pues esta nueva normalidad empieza a agradar, ¿no? A ver ya más colorido en las gradas, más aficionados no solo del Chelsea, sino de, de otros clubes. Y eso lo tienes que notar tú, Paco, también a la hora de trabajar, lo estaréis notando. Hombre, claro eh, que lo notamos. Recuperáis sonidos. Eh? Sí, <risa> es que es, sobre todo <risa> eso en es eso. Muy el sonido ambiente, claro, imagínate el año pasado era eh aparte no era triste, aburrido, sin Mejor no hablar de No, eso. era un fútbol sin alma. Porque el claro. fútbol sin la afición no es fútbol, entonces ahora ya da empieza a dar gusto oír como durante todo el partido en la retransmisión, pues ese sonido del ambiente, del hui, del gol, de, de ya nos pues, inunda afortunadamente Pues ese alma hay que alimentarla, hay que decirle a la FIFA que por favor a, tenga más en cuenta el alma del fútbol eh, y no el negocio eso, eh, Paco, eso es difícil Eso es otro, otro el a, en a todo gol que vamos a tener hoy Sí, bueno, hoy tenemos una todo gol condensado porque además ahora hay rueda de prensa de Escribá ah. a las 11, previa al partido de mañana, porque claro, mañana hay liga, hoy habla Escribá, así que bueno, haremos un híbrido entre el Elche en el Español, el de mañana... Ah. Eh, nos acompañará hoy el eh, scouting y hombre del Leeds United, Paco Peral, que además es ilicitano y, y trabaja en el Leeds United, equipo de la Premier League inglesa, que precisamente tiene cedido aquí a Kiko Casilla, el portero de, del Elche. Y Ajá, hablaréis entonces de la Superliga, de... del Congreso no, de Fútbol que quieren... Nada, del, no, nada, de la super, del Elche. La Superliga esa está de momento abortada por completo y creo que cuando se habla de negocio yo no sí, no, sí. no sería tan tajante No, pero per, sí, pero es que los que mandan son los que han abortado esa liga. Ah, vale. Los que mandan son la UEFA, la liga, la FIFA, mm. todos han abortado Esa Superliga que querían sacar adelante los grandes y por mm. eso te digo que de momento está ahí metida en el armario. Pero bueno, eh, seguro que volveremos a hablar de esto. Pero sí, hablaremos de hablaremos del Elche, hablaremos de, del partido de ayer, del partido de mañana, que es fundamental el de mañana. Mm. Mañana, fíjate la, la importancia, el Alavés es el que marca el descenso, es el primero mm. de los que desciende. El Elche ahora mismo está a cuatro puntos del descenso, a cuatro puntos del Alavés. y si mañana el Elche gana, se puede ir a siete, pero es que si pierde se queda uno del descenso. Claro. O sea que es fundamental. Mañana es de esos partidos que hablamos que son de 3 puntos, no, son de 6 o 7 puntos. Quizá también escriba hiciera los cambios pensando en el partido de mañana. No, yo creo que perdiendo 1-2 pensaba en <risa> pensaba en remontar el partido, el, vamos. Partido, no, no creo que pensara del en el, en el, en el, en el bueno, de mañana. Bueno, nos lo dirá Escriba hoy Eso y es. tú lo recogerás en el Elche en Punta es. hoy lunes y José Antonio, como siempre, en la web, también minuto a minuto esa rueda de prensa que va a ofrecer Escriba. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, Paco. De nada, gracias, Ros. Ros. No sé, el próximo lunes seguiremos hablando del Alavés y de más y encuentros. Y del ECH Real Madrid el sábado. Ay, ahí ahí ah, es por nada. Por cierto, no hemos hablado cómo está el precio de las entradas, el ECH Real Madrid. pues hombre, ¿Hay, ¿Hay descuento para los abonados? Sí, sí. A, a ver, para los abonados que pagan, pagan en este partido, mm -hmm. porque hay dos jornadas económicas a lo largo del año pero digamos que pagan un, una cuarta parte de lo que paga el público que no es abonado para que te hagas una idea en eh, los no abonados la más barata son 55 la más cara 130 ah. mientras que el abonado es de 55 son 15 y la de 130 son 40 wow. o por o ellos sea, que hay entradas hay entradas hasta el partido, a, hasta el es? sábado eso ¿Esta? es el, el sábado a las 2 de la tarde otra vez, otra vez a castigan las 2. el alma si sí, se sí, castiga el alma el corazón y todo Pero Qué manda a la, la televisión para que el Madrid lo vean los de Tailandia, los de China, los de Japón y todos estos Bueno, y bueno, pues, que vean al Elche, Elche también y se hagan allí mucho de Elche. Yo sé que José Antonio no podrá ir. Estarás aquí, te tiene castigado, claro, Paco. El, no podrás. El, el, el, ¿Tú eres del Madrid? ¿O del Barça? Bueno, Por cierto, yo soy del Elche, de pero ¿no? ayer Barça 1, Real Madrid 2 Pero en mi casa, no! sí, somos más del Real Madrid Eso hay que reconocerlo ah, sois, sí, sois los padre... los Yo soy del Elche y del Real Madrid <risa> Bueno, pues esperemos que el encuentro del Elche y del Real Madrid Gane el Elche. Gane. Bueno, Elche Bueno, gane el Elche y nos ofrezca un buen fútbol eh, Que nos divierta Que gane, que gane. Que gane, el que gane. El Elche. A las 2 de la tarde, venga, vale Hasta luego. Hasta, luego, Hasta luego, Paco Hasta luego, José Antonio Y nosotros continuamos Lo hacemos en cuestión de segundos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 Hemos alcanzado las diez y media de la mañana y antes de seguir con la ronda de noticias vamos con la entrevista que habíamos anunciado porque hemos dicho que esta semana es muy especial no sé no solo por ser la última del mes de octubre y porque va a cambiar el horario de verano al de invierno sino porque vamos a terminar con la festividad de todos los santos y con nuestra fiesta de alejo. Volvemos a recuperar esas representaciones del misteri Ayer domingo se celebró por la tarde la prueba del ángel eso sí tuvo que ser a puertas cerrada en Santa María y es la única prueba que ha permanecido por necesidad, ya que había algunos escolanos nuevos que tenían que subirse a esos aparatos aéreos para comprobar si pueden cantar a tanta altura. También el pasado viernes se presentó el abanico, obra de Daniel Cortés y el facsímil que será repartido entre los invitados de este año. Como ya anunciamos el pasado viernes, hoy contamos con el historiador y archivero del Patronato del Misteri, Joan Castaño, aquí en los estudios de Telelech en Radio Marca. Buen día, Joan. Hola, buen día, buenos días. Y contamos con Castaño para conocer más detalles de ese documento antiguo que siempre buscáis en el archivo del Patronato del misterio o en el archivo municipal y que tiene que ver con el Misteri. Y este año ha recuperado una auténtica joya que consiguió salvar del olvido Pedro Ibarra. Sí, efectivamente este año es un es una, un impreso muy especial con una serie de características muy muy singulares. Además lo tengo aquí, ¿eh? sí, por sí. si los telespectadores pueden verlo, es este Fascini. Sí, es en, en realidad el, el digamos el, el, la obra reproduce Eh, en facsímil eh, un, una hoja, es, es un folio impreso por delante y por detrás, una, lo que se llama una hoja volante, que recoge por una parte un, un romance de aproximadamente 350 versos y después está ilustrado con una viñeta, con un grabado eh, de carácter popular, que nos muestra la escena de la coronación de la Virgen y el hecho extraordinario al que se refiere el, el impreso que es la caída de parte de la tribuna de autoridades en ese momento de la coronación de la Virgen. Cayó la tribuna, se rompió y cayeron algunas personas y eh, afortunadamente ninguna sufrió daño, cosa que se tuvo en la ciudad como una, una de, las, eh, de las consecuencias de la protección que la patrona ejerce sobre las personas que eh, participan en, en su festa dialogar a ese a ese romance que después se se, en fin, se vendía por las calles seguramente también para para memorizarlo y recitarlo por por parte de los ciegos eh, hay que decir que eso se produjo el 15 de agosto de 1840 el impreso se realiza seis años después en 1846 ya en la primera imprenta que se establece en elche que es la de matías Santa María y efectivamente esta hoja que es digamos una cosa muy muy frágil y muy muy endeble fue recogida como otras muchas cosas por Pedro Ibarra y la conservó en una colección de impresos que él tenía que se llamaba Tesoro histórico y que ahora está depositado en el en el archivo municipal. Es modo de romance, eh, eh, refleja ese accidente. El, el misterio tuvo muchos accidentes, pero este, eh, ¿por qué, eh, Joan? ¿Por qué has querido recuperarlo? porque qué es de, el único accidente que nos queda eh, en crónicas antiguas no. narrado o por qué? no eh, eh, Hace unos años, ya publicamos también en Faximil, eh, eh, otro romance muy similar uh -huh. a este. Este seguramente copia o en fin, se inspira en el, en el anterior, porque el otro es del siglo 18 el otro es de 1727 y se refiere a, digamos, al accidente más grave que se que, que aparece en las crónicas relacionadas con el misterio de Elche. Y fue la caída de un espectador desde una de las cornisas altas de, de Santa María. Esta persona, eh, digamos, y, y cayó sobre otros dos espectadores que estaban en el suelo y fueron llevados al hospital ya con pocas esperanzas de vida, pero... Eh, a los pocos días estaban curados los tres, cosa que se tuvo también como esa protección especial de la, de la patrona. En aquella época se hizo un, también un romance parecido a este, explicando las circunstancias del, del accidente y esa protección, y eh, ya digo, hace unos años lo publicamos en, en, en Faximil. La mayoría de los accidentes, de los incidentes, están relacionados con la tramoya aérea, con las partes aéreas de la, de la basílica. Pero este, el de este año, eh, se refiere a la parte eh, horizontal, al, al, al digamos al escenario terrestre que es también uh -huh. otra de las... es de, de los pocos que, que, es, que se tienen porque es... es, es es mucho más fácil tener caídas desde las claro. alturas o etcétera que no, que no que no en las tribunas, en las tribunas o en los o en los Pero el dibujo, el grabado es muy tiene gran valor documental para ustedes porque estamos viendo, por ejemplo, que solo hay una tribuna y se colocan sí. dos. Eh, bueno, solo hubo solo se colocaba una. Sí, sí, sí. vamos a ver, eh, históricamente la única tribuna que existía era la del ayuntamiento, que sabéis que a partir del año 1609 se hace cargo de las, de las representaciones y era el que lo organizaba eh, y solamente estaba esa tribuna que estaba, digamos, mirando hacia el altar eh, mayor de Santa María en la parte de la izquierda la segunda tribuna del patronato no se crea hasta la, hasta los años 30 hasta la época de la república no. cuando después de haber sido eh, declarado monumento nacional el, el misteri se creó un patronato local para organizarlo, entonces ya se, se se hizo una tribuna, digamos, paralela a la del de ayuntamiento, pero durante muchos siglos únicamente estuvo la, la tribuna del de municipal. Y ese dibujo es, es especialmente importante porque es el único que tenemos, la única representación gráfica que tenemos del misteri hasta que se inventa la fotografía. Ya uh -huh. a partir de finales del siglo XIX, principios del 20 ya hay eh, algunas fotografías que nos muestran cómo era la festa de, de entonces, Pero anterior a esas fotografías solamente está este dibujo que además refleja bastante bien con, bueno, con, con ese carácter popular pero con bastante detalle el instante de la coronación está, está el andador el cadafal la araceli la coronación Sí, fin. pero no están los caballeros electos no, bueno que es con, con, tan, con tanto detalle no con tanto <risa> No detalle, se sabe no. dónde se sentaban bueno, oh, oh. <risa> ya no joan eh, es importante también saber por eh, que el accidente que tuvo en lugar en las tribunas eh, el romance dice que, que, que cayeron 200 personas pero esto es una barbaridad no bueno es una, sí, bueno, eso, una exageración es, eso lo, lo explicamos un poco en la, en la introducción eh, sí yo creo que es un poco una, una exageración porque las estas tribunas eh, eh, conforme se montaban eran bastante más pequeñas que las actuales en las actuales caben aproximadamente unas 50 personas, uh -huh. con lo cual 200 personas es un poco exagerado. Pero, en fin, yo creo que es un poco una forma de, de explicar el, el, la importancia del accidente. Uh -huh. También habla el autor del romance de las muchas personas que lo vieron y que pueden dar testimonio. Y, en fin, de, uh -huh. de, de alguna manera, pues esa esa esa protección de la, de la patrona hacia los hacia los que estaban en Santa María. ¿Y esta costumbre de recuperar eh, documentos antiguos relacionados con el misterio y regalarlos a los invitados, ¿desde cuándo se está realizando por ser? parte del patronato? Sí, esto se empezó a hacer en el año 2004. En el 2004 hubo una... hubo un congreso internacional de la Sociedad Internacional para el Estudio del Teatro Medieval que se hizo aquí en Elche eh, y entonces se pensó ...en realizar algún tipo de, de publicación para regalar a estos congresistas. En aquella ocasión fue un librito con fotografías de Pedro Ibarra... ...que el estudio, digamos, lo hizo el profesor Miel Sansano... Uh -huh. ...y a partir de ese momento el patronato dijo... ...bueno, pues es interesante ir recuperando eh, obras que sean poco conocidas... ...que tengan que sean curiosas, que recuperen alguna algún aspecto que no recordemos y ofrecerla a, a, a nuestros invitados y de, y, de alguna manera, ir también eh, recuperando ir ampliando los fondos de la biblioteca. Y es lo que se ha hecho. Eh, la tradición continúa, por tanto, con eh, entregar esos factores símiles, eh, invitados, eh, dejarlo en la biblioteca. Hemos presentado mm -hmm. también el abanico, el cartel anunciador. Ayer fue la prueba del Ángel. ¿Con esto ya cerramos? ¿Está todo preparado para las representaciones del 29, Joan? Sí, sí, está todo preparado. Ayer efectivamente se hizo la prueba del Ángel, que eh, este año era muy necesaria, eh, por una parte porque claro. hace mm, prácticamente dos años que no se había hecho la representación y por tanto era necesario el, el comprobar que la maquinaria y los tramoyistas recordaban exactamente lo que tenían que hacer y después también porque había muchos niños que no han participado todavía en la, en la representación porque ha habido un cambio de voz natural y muchos de los niños que actualmente que van a cantar este año no habían participado, por lo tanto era necesario probarlos, de manera que por primera vez que yo recuerde se hizo eh, se hicieron dos bajadas de la Araceli, una ¿Sí? completa y otra a la mitad para poder probar a eh, tres equipos de, de ángeles de Araceli de niños. Entonces, aunque se hizo un poco más larga y esto, pero vamos, ya con con esto ya tenemos la seguridad de que todos los niños han probado y tienen la serenidad suficiente para ...para representar la festa. Joan, supongo que por su carácter de historiador... Eh, ...las representaciones de este año son muy especiales para usted... Ah, tendrá ...y como archivero y como patrono del Misteri... ...porque tendrá que reflejar todos los cambios... Que, ...que se están produciendo en unas representaciones... ...tan especiales como las que vamos a vivir. Sí, la verdad es que son unas representaciones especiales... Eh, ...también como actualmente como maestro de ceremonias... ...pues hay que ir un poco adaptando algunas de las cosas para, para adaptarlas a las, a las necesidades sanitarias y de, y de, y de control actual ¿no? por ejemplo hay gestos que no se podrán realizar completamente por ejemplo no se podrá besar los pies de la virgen no se podrá besar la palma entonces de alguna manera haremos eh, amago del gesto pero sin, sin completarlo del todo y después todas las eh, por ejemplo la, la prueba de ayer también fue un, una readaptación de lo que hacíamos normalmente para para conseguir esa prueba de todos los niños y efectivamente serán unas representaciones un poco un poco extrañas también recuperando el, el, el, el, el volver a hacer la festa pues como digo después de casi dos años sin sin, sin representación bueno, lo mejor es que no van a cantar con mascarilla verdad no no no cantarán Menos con mal. mascarilla porque efectivamente serán unas pruebas Eh, de estas de PCR, todos los intervinientes cada día con, para tener la seguridad de que no están contagiados, porque al cantar con mascarilla eh, le resultaba muy muy dificultoso, eso es, es una, una petición que hizo el maestro de capilla que si era posible que se cantara sin mascarilla porque no no se puede modular bien la voz. Pues Joan Castaño, muchísimas gracias por darnos estos detalles de lo que van a ser estas representaciones que mm. ya estamos esperando que se produzcan y sobre todo Teleil va a estar cerca de esas representaciones porque va a acercar a todas las personas que no puedan, que no han salido en ese sorteo, del público puedan asistir a la vestra y a la fiesta del 1 de noviembre. Por cierto, la última pregunta, no le compete a usted, pero sabe si habrá o no entierro de la Virgen, la procesión? Sí, sí, procesión habrá, habrá procesión también con medidas de seguridad y, y, y seguramente yo lo único que echarían falta esta en esta festividad es una pequeña alba Ajá. la víspera de la, de la festa para, para recuperar todo el ciclo completo de la, de la representación pero en principio procesión sí sí que habrá eh, por el centro de Elche con las medidas de seguridad propias de, del momento. Bueno, puede haber un castillo de fuegos artificiales el 31 veremos si lo hay bueno, o no vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver <risa> lo dejamos aquí. Confiemos. Muchísimas gracias Castaño Gracias a vosotros 101.4 Teleelch Radio Marca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 ...con Rosemary Alonso. Pues después de hablar de la prueba del ángel... ...y de los preliminares a las representaciones del misterio... ...retomamos esa ronda de noticias... ...y lo hacemos ahora... ...con la previsión del tiempo... ...con Vicente Bordonado... ...sepamos eh, qué es lo que nos espera... ...en eh, cuanto al frío... ...o a la lluvia... Eh, ...esta semana, la última del mes de octubre. El tiempo...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 Durante esta noche, cielos despejados, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Tela Elche, han bajado hasta los 14 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola, Derramador o Valverde, se han alcanzado los 11 grados. Para esta mañana esperamos estabilidad atmosférica con predominio en de cielos despejados, situación de viento en calma de componente noroeste y ya por la tarde continuará el ambiente soleado pero con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto se activará el viento flojo de sureste y alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer. ...en máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 23 grados... ...en buena parte del territorio no pasaremos de los 23 o 24 grados... ...mañana martes tendremos un mayor aporte de nubosidad... ...alternancia de nubes y claros... ...por la tarde viento puntualmente moderado de componente este... ...con rachas que podrían superar los 30 kilómetros por hora... ...y en cuanto a las temperaturas pocas variaciones máximas... ...en torno a los 22 grados en mínimas... ...que durante esta próxima madrugada... ...de nuevo en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 15 grados... ...el miércoles ambiente soleado con algún intervalo puntual... ...de nubosidad de tipo bajo, temperaturas sin cambios... Y para el jueves tendremos más nubosidad con temperaturas que no van a superar los 22 grados. Sin embargo, a partir del viernes, con la entrada de viento de componente terral, viento flojo de suroeste, las temperaturas comenzarán a subir algo, valores en torno a los 24 grados con alternancia de nubes y claros. Pues muchas gracias Vicente Bordonado y nosotros cerramos ya la ronda de noticias contándoles que desde las nueve de la mañana se está celebrando en el centro de congresos ese pleno ordinario del que daremos cuenta a la una del mediodía con Marga García que hoy es el día, por primera vez, es el día... ...del comercio local, por lo que muchos comerciantes... ...en la Comunidad Valenciana... ...por lo que muchos comerciantes están celebrándolo... ...con diversas actividades, sobre todo en redes sociales... ...el Ayuntamiento además, en colaboración... ...con otras asociaciones de comerciantes... ...va a distribuir bolsas ecológicas... ...con el fin de eh, poner de manifiesto... ...también ese carácter sostenible... ...que tiene el comercio de proximidad... ...en las ciudades donde está implantado... ...se trata de una iniciativa que ha creado la Consejería de Economía para dar visibilidad al comercio local en un momento en que está saliendo de esta crisis y es un momento también estratégico porque el Black Friday lo tenemos a la vuelta de la esquina a finales de noviembre y las compras de Navidad y hay que aprovechar ese tirón consumista que dicen que se está produciendo después de año y medio cuando estamos recuperando de pandemia cuando estamos recuperando la normalidad. En cuanto a los datos de COVID, pues no los tenemos actualizados, hay que esperar a mañana, pero sí tenemos el balance de los hospitales y sigue habiendo personas en la UCI en los dos hospitales de elche 3 en el general y una en el Vinalopó. En total, hay cuatro pacientes graves en UCI con COVID y cuatro pacientes leves en ingresados en planta entre ambos hospitales ese es el balance hospitalario a fecha de hoy lunes, nosotros vamos a continuar pues dando más información a este día a un día en el que también pues es muy señalado porque también tendremos que dar detalles de esa prueba del ángel que se celebró ayer tarde a las 5 a puerta cerrada en Santa María que como han escuchado a Joan Castaño, eh, una prueba, ha sido una prueba especial y que se ha tenido que adaptar a los tiempos del COVID que viven porque era muy necesaria, es la única prueba, la prueba de Beus no se va a llevar a cabo en el Salón de Pleno, sí la del Ángel, porque era necesaria probar a esos nuevos escolaros, a esos nuevos niños que van a tener que cantar por primera vez desde las alturas. Había que ver si podían o no hacerlo. Y hay más eh, previsiones para esta jornada del lunes, eh, previsiones que se convertirán en noticia a la una del mediodía, como decimos aquí en el programa de, de Tele Elche en Radio Marca, en el programa eh, en la programación de Tele en Radio Marca a la una vendrá nuestra compañera Marga García con todas las noticias que minuto a minuto vamos colgando en nuestra web municipal y que el informativo de hoy, de la una del mediodía, sin duda se centrará en todos los acuerdos del debate plenario que se está produciendo en estos momentos en el centro de congresos. 101.4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 web de R Italia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 paro respiro sonrío me frío descorcho una botella si el hijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo el tiempo de calidad parte dedicado lo mismo y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no si el que el me quiere la Y solo pa complacer Y si no me sale del corazón Voy a aprender a decir que no Y si quiero mejorar el mundo Primero voy a amarme yo Me he vestido con ropa a la moda Me he puesto muy mona para gustarme a mí He comprado un ramito de rosas Así nerviosa me he pedido salir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 el tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien me no quiere lo va a comprender, y no nací solo pa' comprecer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a Si no me sale del corazo voy a aprender a decir que no que no me me gana la una tisa, lo y si no me sale del corazo voy a aprender a decir que no y que no me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 Pues conmigas nos vamos a despedir del programa La Glorieta de este lunes 25 de octubre. Volvemos mañana martes. Les dejamos ya con nuestra compañera Rosa Lucas con su programa Entre Amigos. Y es que después de mirarme en tus ojos hielo ahora soy agua y al cantar voy dejando migas para que me sigan todas mis canciones y al volver por si me perdiera i no non con